Bueno, mi nombre es Aileen Maynard eh, y junto con Irasema, que somos eh, una pareja de tortas y trans y, cis, y desde hace 10 años que estamos juntas, este año cumplimos los 10. Wow. Y, ¿Cómo hacen? Y estoy... <risa> bueno, lo contamos como referencia porque hoy en día hay docenas de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 seis meses, por, la, por las distintas circunstancias, digamos que eh, no, com, no compartíamos con todo el mundo nuestra nuestro estado, entonces la gente asumía que en los grupos lésbicos asumían que era cis y entonces eh, durante seis meses fui lesbiana cis y fui feliz. Oh, y entonces oh, oh. Eh, he podido apreciar la experiencia cuando se sabe y cuando no se sabe. Claro. Y... y Y entonces, bueno, en eso estamos, y aparte de ir a es animadora, eh, productora, productora sí, de animación. Ya estoy el, eh, cursando la última materia de, de animación, así que ya pronto, pronto voy a estar haciendo también cortitos con contenido transfeminista, y bueno, eh, no sé, visibilizarme las torpes. Y, tantas, como... y <risa> es, esa y producción, ¿dónde la podemos encontrar? ¿La tenés disponible bueno, en alguna eh, página? Sí. Mira, por el momento eh, todavía estoy eh, medio organizándome porque eh, estoy como, o sea, queriendo armar un grupito eh, de personas para hacer animación con contenido transfeminista, pero, y Google, eh, la idea que tengo, por ejemplo, o que hemos tenido siempre con Aileen es como que, eh, o sea, no es solo así como, o sea, hacer trabajar la gente y nada más, sino, o sea,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 A, a que entiendes eh, si ahora vamos e... a hacer una historia en instagram con las etiquetas como se escribe claro así <ríe> podemos la, las pueden encontrar eh, nos justamente les íbamos a preguntar que nos cuenten un poco de ese proyecto ¿Cómo ¿Ah? fue que surgió cómo empezaron la... con esa idea y eh, bueno surgió en realidad de, de ante más una herramienta de autodefensa y de,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 el negadosis borra, es como como si negaras lo etero, o sea, borra tu opresión. Uh -huh. Pero sería ser yuta negárselo a cualquiera que impónerselo a nadie, ¿verdad? Entonces, el eh, olésico, lo de que las vieran no son mujeres eh bueno, le le eh, witigo hace alrededor de de de que como no giran alrededor del de patriarcado heteropatriarcado, pues, uh -huh. se saldrían de esa categoría, los gran Reich que, que lo incluye hasta las mujeres solteras o, o viudas, pero las lesbianas femeninas vendrían un poco a borrar eso. Eh, yo creo que aplica en unos casos sí, en otros no, ¿verdad? claro Pero en lo personal, si me, si me preguntan qué soy, yo digo lesbiana trans, ¿verdad? y no, no me identifico necesariamente como mujer. Claro, y por eso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 no reconocimos el privilegio cis y entonces eh, así lo hicimos entonces la gente se acercaba conmigo asumiendo que estaba hablando con una lesbiana cis, una claro. cis. y entonces te garantizo que es, estoy preparando hasta un escrito sobre eso porque son tantas buena. las diferencias en el trato ¿y cómo era Respecto cuando, cuando, se, ¿cómo era cuando ejemplo, se daban cuenta que no eras lesbiana cis? entonces antes era mira que es una de las nuestras y wow cuánto sabe esos temas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 vas a tomar testosterona me dice eh, <risa> más bien claro. más bien lo contrario, ah, lo contrario. Estás, ajá, bueno y entonces eh, ya te hiciste la operación ah. <risa> entonces pas, de pasar a ser una especie de mini estrella en ese momento y con bueno, la músicaónica para hacer ser eh, yaci la operación mainar ah. entonces eh, es algo que me pasa muy seguido acá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 Veníamos solas en un colectivo por Villa y se subieron tres chicas con pañuelos pañuelos verdes, perdón, y nos acosaron así con temas trans. Mm. Yo no sé cómo rarísimo. En fin, pero aparte de eso con las... Hola. No, no, perdón, no, no, que es así. ¿cómo? ¿Cómo?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 Claro. O sea, no sé, o sea, es una, una cosa así como que tiene que, o sea, ser... respetamos por supuesto el activismo, el activismo trans y lo apoyamos completamente, pero pero de alguna manera su narrativa oscurece la, la de otras personas y eso me lo dijo Fivet también, ¿verdad? Que se sentía muy aislada porque esa narrativa le opacaba a ella, de hecho de hecho, el nunca serás mujer y de su supérformanse vino de, de un una activista muy importante trans que le dijo que nunca podía ser mujer. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces eh, a veces a veces eh, se, se, se oscurecen las las otras las eh, otras eh, identidades, ¿verdad? ¿no? Sí, claro. claro. Algo que le pasa mucho a los varones trans, y trans masculinos, sí, justamente, que son que, quienes más apoyo nos han últimamente. Sí, que por ejemplo, lo soy visibilización, este eh, cuestión como de eso, o sea, como que todo bien si se apoya lo traba, pero ¿cómo vas? O sea,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 Muchas gracias Que son sí, invitadas nos forever, Vitalicia Se ha caído muy bien Y, y nada, por lo demás eh, eh, Bueno, los estamos muy enfocadas en nuestros proyectos Y iras con, con la cosa de la, de, la, de la producción de animación verdad En mi caso uh -huh. con la producción de la música de, de Trans Por en ahí sigo, estaría rebueno Viste, en Polésbica Cada viernes nuestra DJ es distinta si un día querés hacer un DJ set, sería bárbaro. Ah. Mandamos música para pasar a mi programa. No, no, estaría buenísimo. Esta invitación en el aire es impromptu, pero <risa> <risa> pensalo. No, no, estaría buenísimo. <risa> no, no, estaría buenísimo. Eh, está, mira, tengo aquí una, la vez pasada tuvimos la, acompañamos a a, a los chicos de Monstrance para a FM La Tribu. Sí. Un poco de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 Bueno, gracias es. a ustedes, muchas gracias Entonces nos hablamos y nos vemos Nos despedimos de Ailín, de bueno. sema Y están invitadas para cuando quieran venir Y mandar el DJ set <risa> Ay, gracias. Buenísimo, gracias Eso chicas bien.